Análisis de ideas de negocio, el podcast. Episodio 19, modelosdecontrato.com Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis de ideas de negocio, el podcast. Eh, episodio 19, en esta ocasión, una semana más, estamos aquí, pues eso, para analizar ideas de negocio para bueno, pues, eh, compartir con vosotros las ideas que se nos van ocurriendo, para analizarlas, para comentar qué, qué creemos que es mejor o peor sobre esa idea y oye, pues que os gustan, que las ponéis en práctica, pues nos parecería genial y nos encantaría que vinierais aquí al podcast a, a comentarnos pues, cómo ha sido la experiencia. Eh, estoy hablando yo mucho, pero al otro lado tiene que estar Luis, que está muy callado. Hola Luis. Sí, porque estoy aquí porque me está mirando Pochito con ojos de, de... ¿Qué estás haciendo, humano? Que no me estás haciendo caso. Te está mirando con, con está ojos, ojos, de, dame <ríe> dame con ojos de... Dame una sardina. Dame un... Comida de una sardina. Un oh, le encanta. Pero bueno, estoy aquí. Estamos a por todas. Tenemos Bueno, la idea de negocio que tengo hoy, Nuria, es... Canelita en rama. Sí. He hablado con tres personas sobre ella sí. y las tres me la han tirado para atrás en menos de dos minutos, pero yo sigo convencido de que de alguna manera se puede, sí. se puede tirar para sí. adelante. Sí. ¿Qué tal? Cuéntanos, cuéntanos un poquillo primero qué tal la semana, que si no es, es como entrar muy a. a saco, ¿no? Muy a saco, hasta la <ríe> cocina. A saco. Bueno, pues. ¿Y eh, vamos a. Semana. Semana. Semana muy complicada a nivel personal. Eh, se ha complicado mucho, mucho, mucho la cosa con una enfermedad muy fea, muy fea. Y Hostia. estoy muy jodida, tío. Estoy muy jodida. Y bueno, pues me está afectando un poco a nivel profesional, como era de esperar. Porque, yo bueno, no sé, me, me, me gusta ponerme a trabajar porque dejo de pensar y, y me centro en el trabajo y tal. Y bueno, pues me está sirviendo el tiempo no. un poco de medicina. Pero luego también, pues, estar en hospitales haciendo pruebas y tal, y no sé qué. Esto le ha pasado a mi madre, ¿eh? Entonces, pues, uh -huh. estar con ella acompañándola sí. y tal, pues, me quita bastante tiempo de, de, de curro, ¿no? Entonces, pues, pues bueno. Pero bueno, así a nivel curro, algo que destacar es que, pues, casi. Es que, es que ¿sabes qué pasa, Luis? Que cuando. Cuando montamos un negocio así, eh, que, que lo personal, o sea, tan holístico, ¿no? <risa> haciendo honor al <risa> nombre de mi escuela, eh, todo está tan interrelacionado que, que, es, que es imposible que, que el negocio no se vea afectado por cosas personales. ¿no? Y cual. en mm. mi caso, pues eso, eh, es un, una enfermedad muy grave, bueno, ya... te puedes imaginar, ¿no? mi madre tiene cáncer y, sí, lo... y entonces eh, pues esto te cambia, te cambia, te cambia completamente y, y estos cambios me van a afectar también al, al negocio y te cambia todo. lo que me va a afectar es, es que voy a hacer cambios grandes dentro del membership site, todavía no puedo comentar nada porque lo primero de todo es comentarlo con los suscriptores Pero sí, sí, voy a cambiar, voy a hacer modificaciones. Eh, Porque no, y es que, es, que, es que llevaba mucho tiempo como venga, hay que hacerlo, venga, hay que cambiarlo, venga, no sé qué, pero ha sido como esto, ha, te, ha pasado esto y, y ha sido sí, como, la, sí, la ha gota sido que colma, ¿no? Que, claro, y ahí dices, mira, ya hay está, que, ya hacerlo, hay que hacerlo, hacerlo, hay que cambiar y, y tal. Y bueno, pues es también parte del proceso, ¿no? O sea. Eh, Pasa mucho que cuando empiezas un negocio, eh, tú en la cabeza tienes el negocio pues típico, Inditex, Telefónica, eh, Movistar, eh, todos estos, ¿no? Claro, claro los lo grandes. Y, y un negocio claro. mmm, unipersonal no es así y no podemos verlo así, o sea, quiero decir, eh, no puedes hacer que, que lo que te pasa a nivel personal mmm, no afecte a lo que pasa a nivel profesional, porque afecta. o lo quieras ver menos o lo quieras ver más pero es que es tan, sí, todo porque... tan chiquitito tan reducido que es que es imposible que no se note no y lo tienes todo claro tan con y aparte que quejo que, jo, que te... tu escuela también tiene tu marca claro. personal eres tú entonces si tú no estás bien sí. en la escuela no va a estar bien pero pero es normal a mí A todos nos pasa yo creo que un poquito lo mismo, yo cuando estoy en el coworking y no estoy bien pues se me nota y, y, y cuando tú eres generalmente el que anima a todo el mundo, pregunta qué pasa y tal y un día te pasa a ti pues claro. es como que hostia, es normal, es normal que, que afecten las cosas. Y, claro, y, es que es humano, y eso es lo bonito que... efectivamente, que, que, no, que no nos ponemos en plan máquinas con el negocio, ¿no? Que, que antes pasaba un poco bueno. eso y ahora como que nos estamos permitiendo ser más humanos y a mí eso me parece bonito dentro de la, la gravedad y la claro dificultad, ¿no? Eso es lo bueno. Eso. Pero así que nada, tío, esta es mi semana. Eh, viene momentos complicados, muy complicados a nivel personal, pero, pero bueno. Bueno, Nuria, pues a tirar para adelante porque es que la, es el único consejo que te puedo dar. Yo por mi padrastro bueno. también lo viví. No es lo mismo, no, no es comparable, pero, pero es duro. Es duro y, y te cambia, pero hay que estar ahí. Al final la familia son los que siempre tienen... Lo es todo, para mí la familia sí, lo es todo. Entonces, sí. yo creo que, que el negocio y todas las demás cosas van van aparte, ¿sabes? Que de una mala, pues, a tomar por culo todo. Sí. La familia es lo primero, sí ¿sabes? Sí, sí lo es, sí lo es. Así que nada. Sí lo es, así que bueno. Nada, yo pues bueno. intento, a ver, estoy estoy bien, estoy, estoy la que... En estas situaciones siempre hay uno que, que es el, el que se hace el fuerte, ¿no? Tienes claro, que ser la pues, fuerte, yo no claro. Soy la que me Tienes que ser la fuerte. Delante de mi madre, delante de mi hermana, delante de mi marido, delante de las niñas, delante de mis tíos, soy la fuerte, pero... Joder. Claro, pero luego claro, todos <risa> somos personas, claro. Sí, al final es el rol que tienes en la familia, pero, pero eso no quita que, que tengas tú tus momentos de debilidad o que para cuando estás tú sola, pues cuando estamos solos o sea. nadie somos fuerte. O sea, cuando somos sinceros con nosotros mismos nos duele claro, todo como claro, a todo el mundo. Claro, pero bueno. Nada, el curro me viene bien. Eh, ha habido un momento que he dicho, le digo a Luis que no grabamos hoy, pero no, no, no. no, no. El curro me viene muy bien. Desconecta. Lo que tú me digas, ¿eh, Nuria? Estamos no, no, a estamos no, no, tiempo. No, no, no, no, no, vamos a seguir con esto que me viene bien pues y desconecta mucho la cabeza. Y así sí, desconectas sí, y despejas sí, sí. un poquito. Además, te voy a dar una idea, Nuria, con la que luego te puedes hacer millonaria. <risa> vale. Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo, es, es curioso porque, bueno, mi semana, comento sí, un poquillo mi acá, semana, vale, también me para te un, un poquillo de contraste, que tampoco ha tenido, no ha tenido nada emocionante, ¿sabes? Eh, claro, <ríe> voy a comentar mi semana, pero, pero ha sido de lo más normal del mundo. Eh, principios de febrero, pues bueno, eh, la gente viene, hostia, lo que me he dado cuenta, yo pensaba que febrero era tan malo, era malo, pero no recordaba que tanto, porque claro, todo el mundo viene. de gastar en las navidades, en las rebajas y en febrero es como que no hay nada. Ahí sí que este, este sí que es el bajón sí. grande. Entonces bueno, eh, sí no ha habido mucho movimiento sorprendentemente. Ayer sí, ayer cerré dos puestos de Coworking ah, bueno. que me sorprendió, o sea, súper gratamente porque yo en febrero ya no esperaba no esperaba nada y, y tenía aceptado de la semana pasada un cliente de marketing, así que bueno, pues bastante contento porque para ser un mes malo, pues eh, se, está se, está, bien, ¿no? se está remontando. Se está moviendo. Y ahora vamos, si sí. te parece bien. Venga, venga, venga, te venga. cuéntame, cuéntame. <ríe> Le pongo postétrica ahí. Vale, pues mira, te, te explico un poquillo la idea, ¿vale? La idea sería, la idea así dicha puede parecer una puta mierda, ¿vale? Pero es vender modelos de contrato. Sé que por el nombre no te lo esperarías. No, ¿verdad? No, no he pensado en eso. Cuando lo pero... has dicho, no he pensado en eso. No, he pensado no, en vender, claro. sí, sí. <ríe> no, no era... no pensabas en ello pero te cuento vale lo que pasa yo lo que yo como bien sabes he sido o sea estudié diseño gráfico empecé trabajando como diseñador gráfico y luego ya me pasé al mundo del marketing vale y, y también tengo el espacio de coworking y en todos estos en todos estos eh, empleos profesiones he tenido que utilizar contratos en diseño tenía que utilizar pues derechos de imagen eh, derechos de pues para sesiones de fotos lo mismo también no otro tipo de derechos de imagen pero pero lo mismo luego cuando Cuando eres freelance, pues eh, muchas veces con los clientes es bueno también hacer contratos uh -huh. de prestación de servicios. Eh, cuando estoy en el coworking, contrato de, de. En este caso no es de arrendamiento, también es de servicios, pero bueno, que es como de cesión de un, de un espacio de trabajo. Y en marketing, eh, pues lo mismo. Hay bastantes tipos de contratos, independientemente de, de luego los típicos que tenemos todos: los de alquiler de una casa, eh, reparación de. o sea, ver uh -huh. compra-venta de un coche o de un vehículo. ¿Vale? Entonces, me di cuenta de que, bueno, me di cuenta. Este sí, negocio existe, lo he visto. ¿vale? Existe, existe, <risa> no, no, no es original. Lo conozco. Claro, no es original. Lo he visto. Lo que sí que me ha que sí que parecido, eh, lo que me pareció es que tiene hueco para, yo vi una página web, vale que no cuyo nombre no logro recordar, que vendía contratos como, como a casco porro. Lo que pasa es que analicé el modelo de negocio y el que lo hizo era un abogado y entonces lo que tenía también era, o sea, eso era como un servicio mm. secundario, ¿sabes? Era como una, una puerta de entrada para gente, muy bien pensado, claro, para gente que quiere, eh, que necesita, pues, lo mismo, ¿no? Alquilar un, una casa, por ejemplo, pero, claro, si tú eres el que va a alquilar, pues, igual no te viene mal claro, tener un abogado claro, que te aconseje, claro. ¿sabes? Que te, que te diga, entonces, él lo hacía como inbound y, de paso, pues, ponía los contratos, pues, a cinco o seis euros. Donde, y, claro, son modelos de contrato, pues, que, que ha redactado, entiendo, un abogado, alguien que sabe. Entonces, me pareció una buena idea para replicar, pero, claro... Yo, por ejemplo, si lo fuera a hacer, pues yo no soy abogado. No tiene mucho sentido que, que, que replicara la misma idea. Pero lo que es la venta de productos digitales sí que me pareció fuera. Oh. Entonces, eh, yo quise aportar un valor diferencial. Bueno, más que aportar un valor diferencial, dije, vale, me parece muy guay la idea de vender eh, unos contratos, porque, lo que te digo, ¿no? Como por las profesiones que he desempeñado, pues tengo varios modelos que sé que están bien y que se pueden utilizar y que hay gente que los necesita. Y, venderlos de manera digital, ¿vale? No tiene más misterio. Lo que pasa es que lo que pensé simplemente es organizarlos por temática, o sea, empezar, por ejemplo, con modelos de contrato que sean pues para creativos, ¿vale? Pues lo que te digo, ¿no? De, de derechos de imagen, de prestación de servicios, mmm, de reconocimiento de deudas, o sea, como muy sectoriales, mm -hmm. empezar con un WordPress, eh, el cualquier pues un WooCommerce o un Easy Digital de un Loa, o incluso un Gravity Forms con pasada de pago. Y, y empezar a vender eh, modelos de contrato de, de un uh -huh. nicho concreto, ¿vale? Y, vale, ¿qué es lo que pasa? Que he hablado con mucha gente y lo que me dicen principalmente, me dicen, pues, para sacarte 100 o 200 euros al mes, pues, puede estar bien. Pero que tampoco esperes hacer un negocio próspero bueno. solo de eso. Eh, eh. Vale, entonces... Esto es lo que yo te suelto, ¿vale? Y ahora yo quiero que tú eh, no, no, lo martirices, no, no. Pues no lo eleves al Olimpo mucha, o, di o me digas él, cómo no, lo no. puedes. O, o bueno, o, o, igual tú me dices, "Ay, pues mira, yo que soy además profesora, pues también lo veo. ¿Sabes? ¿Qué? A ver, ¿qué, ¿qué puedes sacar tú de aquí? A ver, um, yo lo veo. Yo lo veo, lo que pasa es que yo lo veo para una persona que sepa. O sea, esto, me, esto, esto es como el tema de la fiscalidad. O sea, una persona Que no tenga un mínimo de conocimientos sobre fiscalidad, o sea, que no se meta. Que no se meta porque es una locura. O sea, tienes que entender cómo funciona un impuesto. Tienes que haberte machacado un impuesto de haberlo hecho a mano. Que eso es lo típico que dice en la carrera, ¿no? O sea, bueno, la carrera. O, o por ejemplo, yo qué no sé, matemáticas, ¿no? Yo cuando era profesora de matemáticas, me decía a mis alumnos, es que esto es una mierda, luego en la vida yo no voy a ir haciendo raíces cuadradas. No, es verdad, no vas a ir haciendo raíces cuadradas. Pero el hecho de aprender a hacer raíces cuadradas te ayuda a estructurar las ideas de una forma que luego te va a ayudar a otras cosas. Bueno, esto que es muy abstracto claro. con las raíces cuadradas, que a lo mejor con el tema fiscal se ve mejor. Es decir, en fiscalidad, una persona eh, que no sepa de nada se puede meter a leerse la ley Ostras, y ya me parece chungo ¿eh? leerte la ley porque o sea, hay un montón de términos, hay alusiones a conceptos que, si tú no has estudiado cómo funciona el IRPF, si no te has puesto a hacer IRPF con una calculadora en vez de con un software, pues entonces hay muchas cosas que, que, que las vas a pasar por alto, que no las vas a entender bien. Me parece que aquí ocurre exactamente lo mismo. O sea, que tú te puedes coger un modelo base de un contrato y modificar algunas cosas pues sí podrías hacerlo pero le va a faltar mucha chicha a este negocio o sea yo creo que este negocio lo tiene que hacer un jurista así, de primeras porque un jurista te va a hacer un eh, contrato específico para creativos del mundo online que no sé qué, que no sé cuánto, que tal, que está, ta. y va a tener va a, a incluir dentro del, con, del contrato muchos puntos que una persona que no sabe de leyes que no sabe cómo se hacen las leyes que no sabe la letra chiquitita de la ley no de bueno, esto lo podéis hacer así pero bueno, también lo claro. podéis hacer así no de otra manera y, y estaría bien y dentro de un tribunal pues no pasaría nada pues esto a una persona que no está metida no se le ocurre ahora pero, claro Claro, pero no tendría... es cierto que le estás le estás metiendo... Claro, con lo que tú me estás diciendo es cierto que claro. le metes, claro, un valor diferente Pero es que, que si frío. no, es que esto no lo puede hacer otra persona. O sea, a ver, por lo hacer, tú coges, te puedes coger, abrir un Word, te puedes abrir un Word, te puedes poner a escribir tu contrato y ya está. Pero, ojo, ese contrato... ¿Sería válido ante un juicio? Pues a lo mejor, si está firmado claro. por las dos partes, no sé, ¿eh? yo no soy jurista. A lo mejor está firmado por las dos partes y bueno, pues puede ser. Uh -huh. Pero... quizá no esté optimizado, quizá no esté teniéndose en cuenta todo lo que se tiene que tener en cuenta, quizá no esté, eh, o sea favorable de claro. cara a, al cliente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que aquí lo que, tiene, lo que hay mucho son juristas del ámbito mmm, presencial. Por ejemplo, juristas inmobiliarios, ahí apunta pala. Juristas, eh, yo qué sé, de, de la compraventa de coches, punta pala. Ahora, ¿cuántos juristas hay especializados en el mundo online? En, por ejemplo, eh, servicios online de, claro. eh, pues esto, la, la típica consultoría en la, online, que tú coges, haces tu consultoría y a través de... de me sale Paypal, pero no es Paypal, de Appierin o de Skype o de cualquiera de estas ¿vale? y eh, le cobras algo, ¿no? pues eso tiene que estar regulado de alguna manera ahora lo estamos haciendo así muy libremente pero esto dentro de unos años, esto va a tener que estar regulado y tendremos que obligar al cliente a firmar algo o le tendremos que dar al cliente algunas garantías o algo y eso ahora mismo no hay estamos todos, pues como se hacen las cosas al principio, pues bueno Venga, yo te digo, yo te doy esta información, tú me das este dinero y ya está. Pero luego esto se va a tener que ir regulando. Entonces, una persona que esté muy metida en el mundo online, que sepa mucho cómo funciona todo esto, porque este mundo es como una burbuja aparte, y que esté especializada en esto, sí, lo veo perfectamente. Y además veo que, que va a tener, o sea, yo tengo clientes, Luis, Que, que, que han tenido que hablar con un jurista antes de ponerse a ofrecer sus servicios en Internet. Porque son clientes que tienen... A ver, no es gente que se dedica claro. a hacer páginas web, uh -huh. eh, ni es gente que se dedica a hacer una consultoría de marketing, ¿no? Es gente que se dedica pues, a cosas que son un poco ya más comprometedoras y que tienen que cubrirse las espaldas de alguna manera. Entonces, les cuesta, les cuesta encontrar esto. Entonces... Claro. Simplemente vender el modelo? Sí, por supuesto. Esto es como un membership site. ¿Podría vivir de un membership site? Bueno, pues viven uno o dos oh. o tres. Los demás no vivimos de nuestro membership <risa> site. Pues esto sería igual. Claro. ¿Puedo de daría para esto diversificar los ingresos. Suelo. Serviría como tripwire, que es lo que tú estabas diciendo claro. antes. Sí. O sea, tú coges eh, lo estaba escuchando ahora uh -huh. en un podcast nuevo que han sacado francés. Eh, francés de viademia, ahí no me acuerdo cómo se llama el nombre, el apellido francés francés Barbero y David sí, ¿Barbero? Peralvarez han sacado un podcast que se llama Instructores Online y estaba escuchando ahora mismo un episodio y decían coño, se me ha olvidado lo que iba a decir espera, ¿qué estaba diciendo yo? que esto es como... se nos ha ido <risa> Sí, pero... estabas hablando del podcast de francés sí David, pero antes de eso estaba diciendo que estaban hablando algo de escuelas que, que esto es eh, está que, que era un tripwire que no era que no era un negocio bueno, como sí, tal que era para bueno, diversificar el caso es que ellos también comentaban algo así no eh, acerca de sus membership sites que a ver que es un apoyo claro que Ah, yo no apoyo, en concreto comentaba David, y a mí me ha pasado también, que alumnos de su membership site eh, se dedica al tema de programación, ¿no? Entonces decía que alumnos de su membership site eh, pues a veces le contratan simplemente porque se tienen que sacar ellos mismos las habichuelas del fuego, porque. Nos han vendido la moto de que, no, hay que diversificar, hay que delegar, hay que delegar. Sí, claro, hay que delegar, si sí, tengo dinero para delegar. Es que esto es muy fácil decir, no, hay que delegar ya, a ver quién es el listo claro. que se pone a hacer el trabajo que yo no puedo hacer y que no lo voy a pagar ni duro. No, pues esto no funciona así, ¿no? Entonces dice, claro, hay gente que coge, se apunta a mi escuela para aprender a hacer una página web, pero luego ellos realmente... Eh, no les interesa, o sea, no se quieren dedicar a esto, lo hacen porque saben que tiene que hacer una web y no tienen tiempo. ¿Y qué ocurre? Que al final tiempo, a Francesc también le pasaba. Dentro de su escuela les salen clientes de, digamos de, un, de una versión premium. A mí también me pasa esto. O sea, yo tengo gente que me dice oye, mira, mmm, claro. sí, todo esto está muy bien, sí. pero me lo haces tú. Esto es como lo que le pasa a los youtubers, que, que lo decía Boluda, bueno, yo todos los youtubers que conozco que ganan pasta me dicen lo mismo, que, que, no, es por, que no ganan por YouTube, claro. que lo que ganan es por lo que viene a través de YouTube, por la visibilidad que le da, la colaboración con las marcas, y son las marcas las que pagan, YouTube ya por visualizaciones no pagan nada. De hecho, me pareció que vi ayer un vídeo que al Rubius eh, estaba, se le escapó, creo que se le escapó, eh, todo esto es... Mm, Eh, teoría mía, no, o sea, no, no lo he visto 100%, así que lo digo, lo dejo caer y creo que es así, pero no, no es cierto 100%, pero como que dijo que cuando le dijeron que se, que se fue hace poco, que lo dejó un poco porque dijo que estaba muy estresado y tal, le dijeron que si no era una técnica para luego conseguir más visitas y más suscriptores y dijo que no, dijo que, que por eso no dice no, si se, no preocupéis por eso, porque YouTube no me da ni un 20% de lo, que, de lo que genero, ¿sabes? Dice, incluso es más posible que precisamente eso me, de, no. me, ha dej, me haya dejado tiempo a hacer otras cosas que me hayan dado más dinero, ¿sabes? Ya, claro, porque el Rubius no yo es yo alguien también. que necesite Estoy estar ya delante de la pantalla. Con, con todo lo que tiene atrás. El, ¿Al Rubius no lo conoces? No. escuchaste pero que es el, es el youtuber número uno. Ya, pero... es, es como, es como el, el youtuber que todos los niños ¿sabes? como que todos los niños es el, la, la figura que tienen a seguir, o sea, fue, fue el boom de, de que fue como es el chaval que más dinero ganaba, el número uno de España, ¿sabes? ¿Y qué, qué y que, dice? Que, ¿Qué hace? Pues hace gameplays, gameplay riéndose yo la verdad es que he visto algún vídeo a ver, no, no es de mi generación, o sea, no es de mi de mi humor, pero sí que es cierto que entiendo que para los chavales de su edad pues que el tío no tiene, tiene mucho don de gente ¿sabes? Se le ve Eh, sabe llegar a la gente, ¿sabes? Yeah. Pero bueno, lo que hace es reírse, vídeos de risa Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, yeah. Vídeos de risa, memes, meter música de por detrás, yo qué sé, ¿sabes? cosas que tú y yo veríamos y no aguantamos dos minutos, pero que, yeah. que a los chavales les le gusta bastante. Pero bueno, que a lo que voy es eso, que incluso los youtubers, ¿no? Con lo que, que es lo que se habla mucho, ¿no? De, joder, ¿cuánto ganan los youtubers ya? Pero no lo hacen con YouTube, lo hacen con la visibilidad claro. Yo esto conozco también unos fotógrafos que, que pues, por muchas visitas que tenga siendo un fotógrafo No vas a tener la pisita es que tiene alguien que llega, sabes, que llega a un público más grande, pero las marcas de fotografía les dan cosas y, y les ofrecen colaboraciones para que en sus vídeos, que solo son para gente que sea fotógrafa, ¿sabes? Claro. O sea, si te, si te haces profesional de un nicho y eso en YouTube, pues todavía está bastante libre, como quien dice. Si si te dedicas a algo bastante concreto, todavía hay huecos. En YouTube, ¿qué puedes que puedes destacar? bastante. ¿Qué puedes destacar? Claro. Bueno, pues algo parecido sería esto, ¿no? O sea, yo, yo me lo plantearía, pues eso, tripwire total. Es decir, vendes los contratos. Alguien que esté buscando un contrato, pues a lo mejor coge y dice, que a mí me ha pasado muchas veces, ¿eh? Es decir, Buah, esto me va a costar un dineral, venga, lo voy a intentar hacer yo. O sea, ya no con cosas del trabajo, sino con cosas de la vida personal, ¿sabes? va, venga, lo voy a intentar hacer yo, y te pones a mirar y dices, ostras, macho, es que esto lo hago yo y lo voy a hacer mal. Claro. Y, y el problema de hacerlo mal no es que a lo mejor es que, no, es que está mal hecho, no, no, es que a lo mejor me cuesta una pasta por culpa de haberlo hecho mal. Entonces ya, claro. oye, no, mira, es que si quieres podemos tener una sesión en la que tal, o sea, que yo lo vería, pues eso, como un complemento, sí, sí lo veo. ¿Un complemento? O sea, y, pero es que va, es que nos tenemos que quitar de la cabeza eh, el negocio que te va a quitar de pobre El claro, negocio claro, claro. que te va a permitir irte a, a las Bahamas a estar ahí debajo de claro, un volvemos. cocotero. Claro, no, para... eso no existe. Hay, hay muchos negocios y para muchas cosas. Aquí, por ejemplo, lo que decimos, al chico al que se lo vi es un abogado al que, a, aparte de darle unos ingresos extra a final de mes, le trae clientes. Pues oye, claro. igual para él es un negocio de puta madre. Claro, claro. Al que tampoco le tiene que dedicar mucho tiempo. Pues Pero, seguramente claro, ahí... que no. Seguramente que claro. no le tenga que dedicar mucho tiempo, porque él sabe exactamente, esto es como en, en, en hacer páginas web, ¿no? Eh, cuando tú ya sabes de código, no te sabes, yo no me sé todas las funciones ni todo, lo. no, simplemente sé dónde tengo que ir a buscar. Sabes buscarlo. Claro, claro. y lo único, copio, pego esto y, y sé... Sé que esto si lo pongo aquí me va a funcionar, esto esto si lo pongo aquí me va a funcionar, pero yo no me sé todo. Pues igual él ¿eh? probablemente no se sepa la ley, no se sepa todo, pero va a saber exactamente dónde buscar y qué co copy y paste hacer para que al final salga un contrato como tiene que ser y no le va a llevar posiblemente demasiado tiempo. Claro. Sí, sí, no, a mí sí me parece. Oye, fíjate ¿eh? que hay veces que es al revés, que soy yo la que he hecho por tierra el negocio y otra gente lo ve bien. Claro, y, y volvemos a lo mismo, porque toda la gente a la que se lo he comentado, pues lo mismo, se lo toman como un negocio principal. No, claro, es que con esto no, no vas a ganar más que 200 o 300 euros al mes y digo, bueno, es que para, según para quién... Igual eso, y si además te trae clientes, pues puede ser un, un buen negocio. <risa> Otra cosa es que, claro, que no para vivir y que es una idea pues, muy básica y muy todavía cogida con pinzas. Pero bueno, de todas formas, no descarto. De hecho, en la, la semana que, que me entró el calentón dije, coño, me hago un MVP este fin de semana, ¿sabes? Pero luego lo que pasa llegó el fin de semana. ¿Qué es, es un MVP? Pero. Un producto mínimo. Ah, ¿verdad? joder, <risa> o sea, qué, qué snob. que No, vale, vale. Pero me, Min Min Minimum Viable Product, creo que se dice así igual me lo estoy inventando <risa> vale, vale, vale, vale. no lo sé, sí, sí, que igual me estoy tirando el piste, ¿eh? tampoco me hagan mucho caso pero yo lo llamo, yo para mis años lo llamo MVP y claro, porque acuérdate de que hablamos de una idea de negocio, que era montar una tienda online de productos mínimos viables, sí. no sé si la hablamos o, o hablamos sí. algo parecido y yo solo sigo teniendo lo sigo teniendo en mente, que hay todas estas ideas, lo guay sería que tuviéramos una audiencia de la hostia La peña, se pusiera a hacer estos proyectos, aunque fueran la versión mínima, y los y hiciéramos una plataforma para que los vendieran. Y así estaríamos, bueno, eso sería ya como el top de este podcast, ¿sabes? El, todas las ideas que vamos teniendo, ir haciéndolas e ir vendiéndolas, entre ya, ellos. Estaría, estaría guay, locura, estaría bueno, guay, sí. Pero. Pero bueno, ya a partir de marzo, cuando tengamos un poquito más de tiempo y le podamos mimar a un ver, poco sí, al podcast, a ver. A ver lo, lo podemos... petamos. Nos, nos centramos solo. ¿Deberíamos de coger un men O sea. Y, y dedicarnos a moverlo por donde no está escrito, ¿sabes? Dejar el, el, el podcast tal y cual como esté, porque fíjate, ya tenemos 20 ideas, eh. Y simplemente empezar a moverlas. Yo creo que eso es, sí que para cuando tengas tiempo, hay que, podemos hacerlo. Hay que una empezar, semanita sí, o dos semanitas. Sí. Este mes está muy complicado, ya te digo, pero hay que empezar. Hay no, que empezar no, no, claro, a, marzo, cuando tú me dices. a moverlo, porque, joder, a la gente esto le mola. Y, y a la gente luego se lo cuenta. ¡Hala! Claro. ¡Sí! ¡En serio! ¿Cómo mola? Pero, bueno, pues estamos creciendo muy. oye, que estamos creciendo, o sea, que la gente nos escucha, eh, que las escucha, son poquitas pero se mantienen, pero pero, pero bueno, está. la gente, mira, te voy a decir el, cuánto, en iBox, e cuánto tenemos ahora de escucha, 13.300 solo, Núria, 13, por favor <ríe> <ríe> a ver, eh, aquí eh, eh, eh, eh, otra forma de ver, no, esto no, el podcast de ideas de negocio a ver, el podcast sobre ideas de negocio Vale, pues tenemos... A ver si me pone aquí el total. No, ¿por qué no me pone el total? Bueno, pues tenemos... Mira, hemos subido, ¿eh? Estamos subiendo. Estamos subiendo. Sí, sí, sí. Muy guay, muy guay. Mm. Ah, bueno, no. Hemos tenido aquí un... Estamos subiendo. No, ah, bueno, no. es que no. Lo, lo he visto mal. Es que el, el episodio que tú hiciste de 21 días de growth hacking... ¿Qué pasa? ¿Que las has compartido a saco o qué? sí. Ah, no, no. Ese no tiene, tiene no. es el que más escuchas tiene. Es que esa, esa idea a mí me molaba y lo quería hacer como infoproducto, como un. Sí, pues un luego. PDF. De hecho, tengo, tengo las 21 ideas escritas, me falta Maquetar. Pues, pues es esta y. Bueno, tiene sea, <risa> La meta, no ha es que no ha metado con pena. respecto al resto. No La verdad. El otro es 89665. O sea, que hubo, como que subo. Que tenemos una audiencia un fiel. No, no, no. Pensaba yo que iba mejor la cosa. Tenemos una audiencia fiel. Bueno, pues a ver, teniendo en cuenta que no lo hemos comentado demasiado. Bueno, yo lo he dicho varias veces en mi podcast, pero debe ser que no me han hecho caso. Pero, y que bueno, pues, este. Eh, no nos está, no, dice que no tiene datos sobre el, el ranking en el podcast global. <risa> eso es porque, eso es porque estamos muy, muy por arriba, ¿no? ¿Qué bueno, no sé, teniendo en cuenta que eso, porque, y que no, al no tener demasiado eh, visibilidad, pues K-Box a lo mejor tampoco le dará mucha importancia y tal, pero bueno, yo que sé, hay que, hay que moverlo, yo creo que Bueno, cuando tengamos un huequecito nos dedicamos, paramos el podcast durante un par de semanitas y nos dedicamos solo sí. a moverlo. Sí, sí, sí, sí. Y ya está. y lo pegamos. ¡Oh! Bueno. Bueno, Nuria, pues lo dejamos aquí porque tengo ya Pochito encima que está ya subiendo, bajando y... Ya, está y, diciendo que a ver qué pasa, y eso ¿no? es que ya tengo que terminar. <risa> Me requiere, claro. Así que, ¿no, Nuria, pues dentro de una semana nos vemos y compartimos Perfecto, una nueva idea de bien, negocio. muy bien. Pues hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao.